de mi corazón. Y acá estamos en hora libre en el barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Qué frío que hace, pero acá por suerte Calor humano, un montón de chicas y chicos son parte de este Hora Libre, este viernes de lluvia. Quien está en la operación técnica de radiográfica es Julián Pelliza. Estoy con Belén Rivas, mi compañera de REC. Nosotras somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y los chicos y las chicas de las escuelas vienen acá a una radio de verdad a contar... Y, y atraer parte de lo que producen eh, en sus escuelas cada día Porque mucha gente no sabe lo que pasa en las escuelas Y en las escuelas pasa de todo Bienvenido a Hernán Salinas, el docente de séptimo grado Y un abrazo fuerte a Yael Blanca Que es mi compañera, la productora de este ciclo Y que se siente un poquito mal Así que seguramente nos está escuchando Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo andan? Bien ¡Epa! ¡Qué nervios! ¿Nervios? ¿Estamos bien? ¿Hace frío? Más o menos Sí Sí. Faltan mucha gente por el frío y la lluvia, ¿cierto? Sí. sí. Pero quienes estamos acá, alcanzamos para contar lo que estuvieron trabajando en este taller de radio y en sociales, ¿no? Sí. sí. Bien, se trató entonces de cruzar, de entrelazar contenidos que son parte del séptimo grado, pero pensando en que lo iban a traer a la radio. Hay toses, estornudos, todo lo que sucede en el invierno... Eh, Mocos también, me está diciendo que una compañera. Le voy a nombrar a cada uno para que todo el, la que personas que están escuchando sepan quiénes son. Mili, ¿cómo andas bien. bien. Ahí está Charlotte, Jazmín, Johnny y Maxi. ¿Cómo andan? Muy bien. Perfecto. Allá atrás tengo a Mili, Gabi y Yamila, el trío que después se va a sentar acá en la mesa. Y de este lado, Luciano, Aaron y Gonzalo. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, cuéntenme un poquito eh, de qué escuela vienen, a qué grado van... Venimos de la escuela Guillermo José Barros, la escuela 21 de 19 y... ¿Qué grado es? Séptimo grado Ay, el, ya, La segunda parte del último grado de la escuela primaria sí. Qué sí. momento, eh? es un momento muy importante el que, que empiezan a transitar ¿Cómo, ¿Qué se siente? Bien, bien ¿Contentos, tristes? contentos Contentos Conten... Nerviosos, eh. Nerviosos. Eh, bien, séptimo grado Los más grandes de la escuela ¿Qué barrio es el que está la escuela? Soldati Es el barrio de Soldati Así que viajaron bastante ¿Cuánto tardaron más o menos? Y ¿Mucho? No, Media no, hora Y entre todo eso llegamos Bien Había mucha lluvia, mucho tránsito ¿Cómo no, estuvo no el viaje? Afuera, casi. ¿No está lloviendo ahora? La calle está vacía no, La calle está vacía Invierno, ah, frío, gris, ¿no? Bien Se viene el fin de semana Así que para dormir mañana... Si sigue gris está va a estar bueno o no? ¿Cómo la ven? Sí. ¿Van a la escuela turno tarde o jornada completa? Bien. Turno tarde. O sea que ustedes son de la gente que duerme hasta tarde. ¿Cierto? Sí, Todos sí. cara de que duermen hasta tarde, a ver. ¿Quién se levanta antes de las nueve? Yo. ¿Dos, Yo. 2, tres, 4, bien. ¿El resto? No. ¿Quién se levanta a, a las antes de las 10? Acá hay uno, acá hay uno. ¿Quién se levanta cinco minutos antes de ir a la escuela? Yo. Bien. Bueno, aprovechen la primaria que después se viene la noche en la escuela media. Bueno, voy a contarle a quienes están escuchando que esto se va a convertir ahora en una clase de ciencias sociales, ¿cierto? Sí. Exacto. ¿El maestro con el que vinieron es el, el maestro de ciencias sociales? Sí. Sí. Bien. ¿Y qué? Y lengua, lengua por áreas, lengua y ciencias sociales. ¿Y quién es la seña a la que vamos a mandarles saludos? A Griselda. Griselda. Esperamos que te mejores, Griselda. Ay, te lo dijo así con voz de locutor de FM, Griselda. Bien, se va a mejorar la seño Griselda, va a volver. Mientras tanto nos metemos en lo que estuvieron estudiando. Hay acá una línea histórica hecha por ustedes, donde fueron marcando, ¿desde qué año? Desde 1880. ¿Hasta...? y acá llegamos hasta 1990, pero vamos a seguir. Van a seguir, bien, bien, Wow qué recorrido ese. ¿Y qué me pueden contar? Recorrido de sobre historia argentina, a partir de una línea de tiempo, allá del a, a, por el principio, ¿qué es la oligarquía conservadora que dice ahí? ¿Quién me puede ayudar? Es un grupo reducido, entre pocas familias que no quieren cambiar nada, quieren seguir estando así igual, gobernar ellos, y tienen muchas tierras, campos... Etcétera. Bien, los dueños de todo Gobiernan ellos solos No quieren cambiar nada ¿Para qué van a cambiar las cosas si a ellos les va bien? ¿Quiénes ¿quién querrán cambiar las cosas? Eh, el pueblo Claro, a los quieren que no que les va tan la, bien como a ellos Porque también quieren que se haga la voluntad del pueblo Bien, pero este sector Chiquito, reducido Tienen campos, tienen mucha riqueza Quieren que todo quede así, eso es... Quieren mantener todo en familia, nosotros lo llamamos un orden conservador Bien, un orden conservador Bien, ¿y ese era el tiempo del fraude electoral? Eh... O, o más adelante, a ver Mientras que los chicos siguen ahí buscando, ¿no? La línea histórica, que tiene papelitos de distintos colores Yo le cuento a la gente Fraude electoral, justo <coughs> que estamos hablando acerca de las elecciones Qué tema, ¿eh? ¿Quién se anima a leer? Bien cerquita del micrófono, ¿eh? Porque mira que si no, no se escucha nada. ¿Alguien que lo quiere ayudar? Era que cuando iban a votar, a la gente la extorsionaban, digamos. Como que la compraban. Eh, amenazaban que eh, voten a quien ellos digan si no le iba a pasar algo. La obligaban. Al micrófono. Estaba bueno lo que dijiste. La obligaban. ¿Y quiénes votaban? Los... Los hombres. Los Por hombres... Mayores eh, de 18 años. Pero los hombres, las mujeres no votaban. No, no, las no. mujeres no. Eh, ni extranjeros, nada. Eh, eso se le llama la ley San Ah, ¿la que... ley San está en la línea de tiempo? Sí. sí. Eh, año está, está? en 1912. 1912, dice ahí el compañero que está la ley San ¿Y de qué trata esa ley? Eh... La ley Sáenz Peña era un, un lugar donde se votaba Que solamente podían votar los hombres mayores de 18 años sí. Las mujeres no podían votar sí. Y los extranjeros tampoco Bien, pero antes de esa ley Era un voto obligatorio Esa ley establece un voto obligatorio Antes de eso, eh, obligar a la gente a votar A los que ellos le digan Bien, ¿alguien más tiene algo sobre la ley Sáenz Peña? El maestro tiene algo para enseñarnos sobre la Ley Sáenz Peña en esta clase de ciencias sociales? Había, bueno, lo que habíamos visto con los chicos, bueno, que a partir de esa de la Ley Sáenz Peña que era el voto secreto, ¿qué más era? Eh, obligatorio. Bien, y universal. Y universal. universal. Que el universal. universal, esto es lo que me están explicando los chicos. Ese universal es relativo, porque es universal, pero las mujeres no estábamos, nos no, habían dejado afuera, es chicas, hasta que llegó Eva Hasta que llegó Evita no se pudo votar las mujeres Entonces la idea Universal era sesgada ¿Qué más? Hasta que llegó en 1947 Tuvimos que esperar mucho tiempo las chicas para votar ¿Sabían ustedes esto? Que nosotras no votábamos Sí Ahora sí vamos a votar las personas ¿Quiénes vamos a votar este domingo en Las Pazos? No, ¿a quién vamos a votar? No lo vamos a decir Cada uno Pero ¿quiénes pueden votar? Los, los mayores. Dos. Bueno, en principio de 16 años para arriba. Bien, ¿por qué no las al micrófono ya que sabes tanto? De 16 años para arriba eh. <risa> Bien, 10 a partir de los 16 <risa> se puede votar. ¿Pueden votar solo los varones? No, no, no, no ya, no, ya no, no, es, eso, la idea es ya, mucho alguien ya ahora sí es universal. Es bien, ahora es universal a partir de eh, eh la ley 1947. De... Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo seguimos con esa línea de tiempo? El periodo de 1916 a 1930. ¿Qué pasaba por ahí? ¿Qué tienen escrito? 1916 1930 eh, la voluntad del pueblo. ¿Y eso? Eh, el cuando llegó Víctor, no, esto es más. Ah, sí. Irigoyen y Perón. Bien. Con Irigoyen entonces llega la posibilidad de, de que entre en las masas o, o gran parte del pueblo a, a, a romper un poco con ese grupito tan chiquito que resolvía todo solo, que eran solamente los propietarios de todo, ¿no? Bien. Como que él hizo que el pueblo Al participe. Micrófono. Hizo que el pueblo participe. Bien. ¿Algo más en el tiempo de Irigoyen? Y después en 1930 estuvo el primer golpe de, de primer estado. golpe de Estado del siglo XX. Bien, parece que antes de que el pueblo participara en las elecciones no les hacían falta mucho los golpes de Estado, ¿para qué? Porque ya ellos solitos resolvían. Cuando empezó a abrirse un poco y a participar el pueblo, entonces cada vez que no estaban de acuerdo con quién ganaba o con lo que pasaba, golpe de Estado, ¿no? Sí. Bien. Sí. Eh, entonces, ¿en qué año me dijiste el primer golpe de Estado? En eh, 1930. Es una genialidad esa línea histórica. Me encanta este recurso pedagógico que están usando para sociales, que va desde hace mucho y se acerca a la actualidad. Bueno. Eh, ¿Y después qué sigue? ¿Qué tiempo histórico sigue? Estamos haciendo un recorrido rápido. Esto es una clase que llevó un montón de tiempo, ¿no? Después, Pero... después sigue la década infame. La década infame. ¿Qué onda eso? De la, en 1942, la guerra la Segunda Guerra Mundial. Bien, ese era y... el contexto internacional, ¿no? Sí. Y después en está el peronismo. Bien, el peronismo. Cayé fue en 1947 cuando llegó el voto femenino. Bien, está en ese periodo histórico y otras otras reivindicaciones también. Hay hay tienen algo consignado como reivindicaciones o qué pasaba en el tiempo del peronismo? Porque sí, es un momento de muchas leyes eh, importantes que todavía se siguen. Sí, de medidas tomadas por el peronismo extensión de la jubilación, el aguinaldo, la indemnización por despido, la elaboración del estatuto del peón rural, la creación de tribunales que medi mediaban entre em empresarios y trabajadores, las vacaciones anuales pagadas, indemnización por accidentes laborales. Bien, un montón de leyes vinculadas con el mundo del trabajo, con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Eh... ¿Tiene algo que ver con lo que viene pasando, con la actualidad? que eh, y... Esto de, de, de tener elecciones, de participar, esto que estudiamos en sociales, ¿para qué sirve lo que estudiamos en sociales? Para, para cuando seamos mayores eh, respetemos y también se, sepamos a quién votar. Ah, para tomar decisiones, por ejemplo. Sí. Para tener un mundo mejor, digamos. Bien, o sea que estamos aportando a que la gente que nos escucha pueda tomar mejores decisiones, por ejemplo, el domingo. Para mejorar al mundo, sí, para, elegir a otra persona. Para mejorar al mundo, qué lindo lo que decís, Gonzalo. Bueno, para mejorar al mundo, los chicos y las chicas de séptimo grado, eh, de Soldati, ahí me levanta la mano, ¿qué quiere decirme algo más? A ver. En el peronismo, a fines del peronismo, en 1955, sí eh, el golpe de Estado, revolución libera liberable, libertadora, libertadora eh, hubo el bombardeo a la Plaza de Mayo. Y que ¿Sabían ese... eso ustedes? ¿Que, sí. que hubo un bombardeo, que pasaron aviones ¿Conocen la Plaza de Mayo? Sí, sí. sí. y que hubo un... un micro de una escuela Que estaba visitando y le cayó una bomba encima Es una y foto todo, muy famosa esa ¿La... ¿La... En... ¿Vieron la foto? A todos sí sí. En el micro. Bien, vale. cuesta entender, o oh no Que nosotros que conocemos la Plaza de Mayo Que por ahí arriba hayan pasado aviones No de otro país, de nuestro propio país De nuestra sí. propia Fuerza Aérea Y bombardearon a su propio pueblo ¿No es raro? Sí. Cuesta entender la complejidad de la historia y bueno, y ahí entendemos estas idas y vueltas entre las cosas que necesito quiere el pueblo y empuja y los retrocesos, ¿no?, que se van dando y las, los golpes de Estado y la fuerza para sacar a quienes el pueblo eligió, más allá de lo que se op opine en otros, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿quieren escuchar un poco de música y nos relajamos y después seguimos charlando? Sí. ¿Les parece sí, sí, bien? Sí. Bueno, bueno, me gusta mucho el tema que trajeron, me parece... Eh, que cuando la gente se pregunta qué pasan las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires bueno, pasan clases de historia y que como decía acá el compañerito Gonzalo son para poder pensar, tomar decisiones para cambiar el mundo, para que las cosas sean mejor en eso estamos todos pensando en, en el domingo que hay que tomar definiciones como, como pueblo no ¿escuchamos un poco de música, Juli? en este día tan frío de invierno com las lágrimas de las nubes en las mañanas Seguimos acá en nuestra clase de historia y hay una línea de tiempo y también hay un libro que... ¿Lo encontraste en la biblioteca? ¿Te lo recomendaron? Sí. Eh, ¿la, ¿En la biblioteca y una bibliotecaria? Contame. No, hay na seño. ¿Cómo es la biblioteca? No la conozco. Decime cómo es. es. ¿Fuiste? ¿Y a quién le pediste un libro? Hay una seño en la biblioteca. Ah, una seño. ¿Y vos qué sí. le dijiste? ¿Estoy buscando qué cosa? Eh, un libro como para que me ayude a saber más sobre las abuelas de Plaza de Mayo. Bien, y el libro es Relatos, Educar en la Memoria. Eh, ah, mira también lo conocemos a ah, Claudio Altamirano y, y tiene la historia de Madres, línea fundadora. Sí. Bien, que son esas, que eran 13 mujeres que son las que arrancaron con la ronda que hoy nos parece, bueno, que es parte ya de la plaza, de nosotros, de, de nuestra historia, pero que alguna vez empezó. Y acá está el nombre de cada una de ellas, me explicaba. Eh, me ¿Gaby era...? me olvido tu nombre Mili Charlotte. Charlotte Charlotte cualquier cosa mezclo con una ensalada de nombres me explicaba que en el índice ella vio que estaban los nombres de las madres línea fundadora y que si querías conocer la historia de alguna te fijabas ¿cierto? sí bien entonces está Mirta Baravalie está Marta Vázquez Pepa Noia Aide Gastelú Aida Sarti Nora Cortiñas Carmen Lapacó Vera Jarach Sara Ruz Nair Amuedo Aurora Amor Veloccio Elia Espen Carmen ¿Qué nombre es ese? Eh? Lore Fife Lore Fice Y Tati Almeida ¿Conocen alguna? ¿Alguna la escucharon nombrar? No Bien no. Yo tengo un compañero Que se sacó una foto Con una de las ¿De abuelas O la abuelas madre Bien sí. y, Pero hoy no vino ¿Y dónde la encontró A una de las abuelas O las madres? ¿Por la calle? Ah, la eh, poderosa ¿Dijiste? Yo también Bien, ¿por qué? ¿Fue de visita? Sí Bien Nosotros fuimos a su casa Ah, mira qué interesante ¿Vos fuiste? Sí, con un compañero que se llama Leo ¿Y qué onda? ¿Qué nervios eso? ¿Cómo fue la experiencia? No, con todo Todo de su nieta Y tiene, como en la entrada tiene dos piedras El nombre de la, de la hija y de su nieta Bien ¿La nieta sigue desaparecida? No sé eso No sabés bien eh, sigue siendo una historia muy conmovedora la de las madres y abuelas es eh, de una alegría enorme no lo de abuelas que cada tanto encuentran otro de los nietos que están buscando eso está buenísimo eh, bueno quién me quiere contar algo más sobre esto de abuelas porque el, el grupo que, que iba a venir a hablar de esto no está pero tenemos el audio que es un informe no quieren que lo escuchemos vamos sí. a escuchar el audio el Equipo Argentino de Antropología Forense es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que intenta recuperar y identificar los restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, restituirlos a sus familiares y brindar a la justicia y comisiones investigadoras los resultados del trabajo forense. Durante todo el proceso de investigación, el Equipo de Antropología Argentina trabaja en colaboración conectivos y familiares. El laboratorio de genética se especializa en aplicar la genética para la identificación de personas desaparecidas, especialmente para procesar muestras asociadas críticas y larga data. Realiza la extracción de ADN hasta el, hasta la obtención de perfil genético, empleando la tecnología de última generación. Identificaron personas desaparecidas en la dictadura cívico militar. De 1976 Soldados caídos en malvinas Y el cuerpo de Che Guevara Entre otros Y ahí escuchábamos La lectura del informe Del equipo de Antropología Forense ¿Quiénes eran esas voces Que estuvieron grabando el informe? también eh... ¿Quién sos? No te ve la gente Jonathan, Jonathan ¿Grabaste vos? ¿Quién más? Yo, ¿Yo? ¿Quién es yo? Yo Charlot, ¿quién más? Camila, pero no vino. Bien, no vino. Que eh, fue difícil no. leer en voz alta para grabar? Muy difícil. Muy difícil. Salió muy bien en ¿eh? no se notó que parecía muy difícil. Así que lo felicito. ¿Sabían que existía el equipo de antropología forense? Sí. Sí. sí. ¿Cómo sabían? Porque el profe nos comentó. Porque era Porque no había pro... eh, no había el profe no había dicho. Bien, una gran oportunidad de Eh, devolverle la identidad a un montón de los desaparecidos, ¿no? Eh, que habían sido, bueno, arrojados a fosas comunes, escondidos. Y también queríamos quería comentar algo del el nombre de nuestra escuela que es el nombre de un profesor desaparecido, eh, asesinado por la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Y Repetime el nombre de la escuela. Guillermo José Barros. Y fue encontrado el cuerpo igual. Bien. Qué bueno, ¿no? Tener una escuela que homenajee a la lucha de un maestro. ¿No? Qué interesante. Hace mucho que se llama así la escuela. Cuando ustedes entraron a la escuela, ¿ya se llamaba así? Sí, sí. sí. Bien. ¿Todos empezaron en primer grado la escuela? Sí. Sí. son no. Yo entré en quinto. Ah, mirá. Yo... El bien. año pasado. ¿Vos? Yo en desde primer grado desde que estoy en la primer grado. Bien. Y allá en primer grado te enteraste que la historia del nombre de tu escuela yo, yo, era de un maestro... Que desapareció por la dictadura? Eh, en realidad, en primer, en primer grado, no no sabía yo lo que era. Recién ahora eh, comprendo lo que es. Ahora Bien. entiendo cómo es lo que pasó. Bien. Entiendo por qué parte de esa línea histórica que vieron en sociales llega hasta llega hasta la dictadura, se pasa de la dictadura. ¿En qué año estuvo la dictadura? Por favor, ustedes que tienen la línea histórica. ¿Qué año es? Ahora le, le decimos... En 1976. En 1976. Bien. Bien. ¿Y después que dice esa línea, que sigue avanzando un poquito más? Vuelta de la de la democracia en 1983 y pobre progreso de reorganización nacional, golpe de Estado. Eso fue antes del regreso de la democracia, ¿cierto? Sí. ¿Y después sí. hay algo más después de la democracia? Eh, no, después está 1990, que no hay nada, y después la tenemos que seguir. La tienen que seguir. En el 90 hubo de todo en el 90. Ver, tiene, les queda mucho trabajo no sé si van a llegar, mire que se está acabando séptimo grado, tal vez en primer año no pasó de todo y sigue pasando de todo, bueno, el regreso de la democracia, en eso estamos ¿qué significa la democracia? que quién elige a la persona que va a ocupar el cargo de presidenta o presidente uh -huh. ¿Quién, ¿quiénes eligen? el pueblo ¿Cómo? votando eh, eh, obligatorio seguro y secreto ahora es Y universal tal universal. vez, incluye a los jóvenes, a partir de los 16 ahora sí, también sí. podemos opinar, pueden opinar los chicos y las chicas más jóvenes sobre qué proyecto de país quieren, sí, Así sí. seguramente en, en estas PAS un montón de pibes y pibas estarán eh, yendo por primera vez al cuarto oscuro, ¿cómo se imaginan que es el cuarto oscuro? Oscuro Nos, Oscuro, que no se ve nada Nosotros al principio pensábamos que era nosotros así como que era como una pieza que estaba toda oscura ¿Una pieza? ¿Y cómo agarrabas la... Y que te iba a dar miedo <risa> Bueno, un poco de miedo, si mirás un toque las boletas por ahí, Pero no sé la, la primera vez que entré con mi mamá me di cuenta que era como un, un, a, Acercate un, un, un al micrófono, ah, ya entraste con tu mamá, ya era, hiciste trampa sí, Era como un cuarto que tenés todos boletas alrededor Sí Y tenés que ponerle un sobrecito Bien, ¿y por qué se llama oscuro entonces? ¿Está oscuro? Porque no no. Porque etapa... Está develando el misterio porque, acá el compañero nadie, Johnny ¿no? Nadie puede no saber tu voto Exacto, la oscuridad tiene que ver con el secreto en realidad Con que nadie puede ver cuál de esas boletas elegís Tiene el nombre del que elegís vos Bien, ¿y, qué, y las pones dónde? En, un, en el sobre, en una cartita Bien, el sobre, ok, bien, y ahí a la... y ahí la bien. ¿Hay alguna otra carta. forma de votar si no es con papelitos? fueron al... ¿Alguien fue las anteriores elecciones? No, bueno, con... no, no. ¿Que había una máquina y había que elegir? Ah, como un cosito una Claro, como una pantalla y seleccionado se sí. Están dibujadas son las fotos de las boletas Bien, para la gente más grande que no está familiarizada con, con las pantallas Tal vez se le complica, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí Bien, las boletas también podían complicarse si había gente que no podía leer o no Más o menos Más o menos Bueno. Bueno, van a estar mirando los noticieros o escuchando la radio el domingo a ver quién eh, pasa las pasos para ver cómo quiénes son candidatos o sí, candidatas. Sí, sí. Bueno, bueno, así pueden completar la línea histórica y cuando lleguen al ¿qué año estamos? 2019. Bueno, por ahí podemos poner ahí qué pasa este año, si hay un cambio de rumbo o sigue como está o qué pasa, ¿no? Para seguir esa línea histórica. Al igual le faltan un montón de años de los 90 al 2019 falta un montón. ¿Algo que me haya olvidado importante de la clase de historia? ¿Algo que diga por acá? ¿Algo que tenga que saber la gente que nos está escuchando? ¿Charlotte? Sí. ¿Tenés algo para decir? ¿Vas a seguir leyendo tu libro y las historias de las madres? Le devuelvo ahí el manual. quieres decir alguna cosa? Um... Nervios. Nervios totales. Bueno... Bueno, nada, recomendamos este libro. Es interesante porque son relatos en primera persona, son entrevistas, un trabajo de investigación donde las madres eh, cuentan la historia de sus hijos, la historia de su lucha, la historia de los nietos también está en la última parte, en los últimos capítulos, que van recorriendo escuelas y contando. Eh... Eh, lo, de la, lo de la madre de Plaza de Mayo que hacían una ronda que no, no se podían decidir cuándo lo podían hacer los sábados decían que no porque la gente no lo iba a ver entonces decidieron hacerlo un, un jueves bien, un día laboral sí. esas decisiones, imaginemos ese momento de la desesperación de buscar a tus hijos o a tus hijas porque no vuelven a casa te encontrás que hay un montón de mamás en la misma que vos y hay que empezar a tomar decisiones porque todavía están los militares y es tiempo de dictadura no se podía estar parados más de tres personas en la plaza entonces decidieron ponerse a caminar Esa vuelta que ahora vemos, y como él decía, ¿cuándo es mejor para que nos vean? Los sábados no hay nadie en Plaza de Mayo, mejor los jueves, los, los jueves que es un día laboral, un día de semana. Todas decisiones estratégicas de algo que al final es una de las cosas más lindas que hizo nuestro pueblo, eh, que perduran el tiempo y que son enseñanzas para para todos, ¿no? Esa lucha que no se que nos abandona, que se sigue, eh, esa búsqueda de la verdad, de la justicia, esa... Eh, búsqueda de verdad y justicia sin venganza. Muy conmovedor en la lucha de las madres y las abuelas. Johnny, me están señalando... Usted? mira te está nominando ahí el compañero. Y, y con y las abuelas cuando daban vuelta tenían el panuelo y el nombre. Bien, el nombre de cada... Los de los hijos desaparecidos, desaparecidos los nietos. Y los nietos que buscaban. Bien, bien. Bueno, volvemos a decir, siempre que hablamos de este tema, lo decimos, que si una persona nació en el tiempo de la dictadura y tiene dudas sobre su identidad, puede ir a ver abuelas, ¿no? Sí. sí. sí. Para sacarse las dudas, porque siguen buscando a los nietos y a las nietas que todavía falta falta por encontrar y que seguramente encontraremos dentro de un tiempito. Sí. ¿Escuchamos un poco de música? sí Sí. Seguimos acá en este eh, Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela de Soldat. ¿Y la escuela cómo se llamaba? Eh, Guillermo José Barros. Muchas gracias, compañero, por decirme el nombre. Y seguimos con el eje eh, de Ciencias Sociales y estamos con la cultura de la memoria. Esto de saber lo que pasó y que las nuevas generaciones se enteren lo que pasó, que es parte de la función de la escuela. Y vamos a hablar de centros clandestinos de la ESMA y el Olimpo. ¿Qué es eso? ¿Quién me puede ayudar o quién me va a decir algo sobre eso? La ESMA era donde torturaban a los desaparecidos. Lo, a los desaparecidos. Bien, es uno de los centros donde se llevaba a la gente que secuestraban, ¿cierto? Sí. Bien, ¿algo para decirme? Y la ESMA ahora se convirtió en un museo. Ahora se convirtió en un museo. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes conoce ese museo? Sí, nosotros fuimos, pero no entramos en donde lo torturaban porque eso es para mayores. Bien, ¿recorrieron el resto del predio? Sí. sí ¿Y qué sí. les pareció? ¿Qué cosas vieron? Y... ¿Se acuerdan un poco? Sí, En está... un lugar... En, un, en una pieza estaban los nombres de los desaparecidos, me parece. Bien, ¿alguna otra cosa que hayan visto? ¿Quieren que escuchemos uno de los audios sobre la ex ESMA? Sí, sí. Dale, vamos a escuchar el audio sobre la ESMA. En la Argentina hubo más de 750 centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. 500 personas se estima que estuvieron detenidas, desaparecidas en la ESMA entre 1976 y 1983. Más de 2.000 personas visitan cada año el Espacio Memoria y participan de la visita guiadas y las actividades que aquí se realizan. Exposiciones, cine, teatros, talleres, festivales, conciertos, visitas, muestras son algunas de las propuestas que ofrecen a diario en el espacio de memoria con el fin de poder reflexionar acerca de la memoria y la identidad desde un punto de vista creativo y crítico. La ex Esma es uno de los lugares que se reconvirtió como me decías vos y que sí. hoy es otra cosa. ¿Alguien de ustedes fue a ver otra cosa que no tenga que ver específicamente con el tema de los desaparecidos eh, y las desaparecidas? Yo me acuerdo que estaba eh, no había habíamos hablado que usan el Ford Falcon para secuestrar a los desaparecidos. Color verde. Ah, se acordaron de eso. Bien, eso, sí, se convirtió en un ícono de, de, del tiempo de la dictadura, el fol, el for Verde, sí. Pero yo quería preguntarles, ¿alguno fue a ver música, por ejemplo, al Ecuni, ahí a donde era antes la ESMA? No. no. Porque hay música para chicos cada tanto y hay otros espacios para recorrer. También está el Museo de Malvinas ahí, ¿sabían? No. Sí. no. Hay cosas para ver. Con, por ahí seguramente puedan volver a visitarlo. Y también me mencionaron al Olimpo. Sí. ¿Escuchamos sí. el audio a ver? Sí. sí. El Olimpo fue uno de los centros clandestinos de detención o tortura instalado en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. Las instalaciones donde funcionaban el centro clandestino Fueron construidas especialmente para en la misma forma permanecieron y detenidas aproximadamente 500 personas la mayoría de ellas permanecen desaparecidas en la actualidad se realizan visitas guiadas actividades con escuelas y talleres con el fin de reflexionar y aprender sobre lo que sucedió ahí sobre la historia más reciente de nuestro país la dirección es ramón falcón 4250 floresta Ahí entonces el audio explicaba eh, qué se hace hoy en el Olimpo, que es otro de los centros clandestinos de detención y que paradójicamente está sobre la calle Ramón Falcón. ¿Sabe alguien quién es Ramón Falcón? Un policía que reprimió protestas obreras del siglo 19 muy importantes. Eh, un tipo malo, justo ahí está emplazado. No debería llamarse más así esa calle. Bueno... Eh, Seguimos avanzando un poco más, hay distintas formas de enterarse, la memoria se transmite con canciones, ustedes me trajeron un montón de canciones vinculadas con la dictadura para pensar, se transmite cuando caminamos por la plaza y vemos los pañuelos pintados en la calle, se transmite en la escuela, en los libros como acá, eh, Charlotte tenía el libro sobre la historia de las madres y las abuelas y los nietos, y hay otras formas, otras entradas posibles, por ejemplo, el cine, ¿cierto?, Sí. Exactamente. Hay dos películas sí. que pueden ver que están muy buenas, que son La noche de los lápices y Tatiana. Bien, La noche de los lápices, una película que tiene bastantes años. Te cuento, es la primera película que yo, cuando era chica, vi sobre la dictadura. Y mm. lloré mucho tiempo después. Pero, ¿qué te pasó a vos cuando viste esta película? Y estuve un poco triste porque me deprimí, ¿verdad? Así que todo se desaparecían y... Así. Bien, ¿querés contar un poco... Resumido, ¿de qué trata? Se trata de unos jóvenes de 16 años, 17 años, eh, protestaban por eh, la SUBE y por eso lo secuestraban. Bien, eh, estaban pidiendo la posibilidad de que el boleto para estudiar no tenga costo. Sí. Sí, tener boleto estudiantil, perfecto. Allá les llamó la atención lo de la SUBE, pero está bien, para que quienes te escuchan entiendan, es genial, en realidad es la SUBE para estudiantes, ese era el reclamo, ¿cierto? Sí, y... el boleto estudi estudiantil. Bien, ¿y qué pasaban? ¿Qué pasó? Y como que no se lo querían dar y lo secuestraron a ellos y lo empezaron a torturar. Bien, eh, 16 años, muy jóvenes, ¿no? Sí. Bien, eso, cuando uno empieza a enterarse y a estudiar, se da cuenta que de, en la dictadura muchas de las personas desaparecidas eran muy, pero muy jóvenes. Y, y la mayoría, eh, bueno, estudiantes y obreros y obreras, personas, trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eh, ¿Qué otra me dijiste? Tatiana. Tatiana. Tatiana es más corta, ¿no? Sí, más o menos. Sí. o menos. Bueno, ¿de qué trata? y Es de una familia... ...que después había... ...una nena... ...con su hermanita... ...y la secuestraron... ...entraron a la casa... ...el papá... ...vieron... ...lo secuestraron al papá... ...y... ...la mamá creo... ...no me acuerdo bien la película... ...no me acuerdo si la mamá también... ...y Tatiana se escapó con la hermanita... ...y estaban atrás de un carrusel... ...y ellas la estaban buscando... ...y después la encontró una señora... ...y la pusieron en un orfanato... Y después la encontró la abuela. Bien, así empieza, ¿no? Están escondidas atrás de un carrusel. Eh, está, está está buena, Tatiana, para ver. Eh, son, por supuesto, historias reales las que están contando ambas películas y son posibles entradas para enterarse de lo que pasó. Después uno puede debatir si, si está de acuerdo con la peli, no más o menos, pero interesante para mirarlas. Eh, ¿Vos viste solo La noche de los lápices? Sí. Porque después te quedan muchas preguntas, ¿no? Sí exactamente quedan un montón de preguntas abiertas es mejor verla con alguien y poder preguntar y, y que te vaya contando o que te acompañe en la angustia que genera no ver la noche de los lápices bueno escuchamos una canción y ya estamos en el último tramo de voy a preguntar cosas sobre el barrio eh, así que una canción más y después Casi que termina este programa con los chicos y las chicas de séptimo grado, uh -huh. eh, de esos lápices, pobre. Acá tenemos este chico enfermo de invierno que no para de tosernos al micrófono. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos. <risa> que me diga si ha visto a mi esposo Preguntaba la doña Se llama Ernesto y tiene 40 años Trabaja de peón en un negocio de autos. Se va pa camisa oscura y pantalón claro. Sale de noche y no ha regresado. Oh, oh, y yo no sé ya qué pensar. Porque esto antes no me había pasado. No me había pasado. Hola mi hermana. Se llaman tan gracia y que la buena. Salió de trabajo para la escuela. Se lo va puesto sin sí, sí, una camisa blanca. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. Oh, oh. no saben de esa en la policía. Tiene el hospital. Oh, oh en el hospital oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ay, por favor, que me diga si ha visto a mi hijo es estudiante de medicina y se viene este último bloque vamos a, a seguir construyendo la memoria colectiva y, y hablar de nuestro propio barrio también es anclarnos en la historia de la que venimos y hablar de lo que nos pasa y construir ciudadanía no soldati qué onda soldati ¿Todos viven en Soldati? Sí. Sí, todos. No. Son que... No, ahí hay uno que no. Dos que Jonathan. no. Jonathan, uno que no. Bien, vamos a, a escuchar un audio que nos habla un poco de la historia del barrio, a ver. Bella Soldati. Bella Soldati. Este barrio se fundó el 29 de noviembre de 1908 sobre tierra de Don José Soldati, subdivididas y loteadas por su dueño. Es una zona de terreno bajos e inundable por el riachuelo, por lo que su crecimiento fue lento y trabajoso. Sus propios vecinos iniciaron los duros trabajos para levantar el nivel de las tierras a fuerza de rellenar sus propios terrenos. Soldati pertenece a la Comuna 8. Tiene una superficie de 8,6 kilómetros cuadrados. Población total 39.477. 20.374 20, mujeres. 19.103 varones. Y ahí escuchábamos un poco, entonces data la historia de 1908 un terreno que tiene mucho que ver con el trabajo de las personas que allí vivieron eh, un terreno difícil que hubo que rellenar y ganarle al riachuelo porque se inundaba, ¿cierto? Así que, tierra de trabajadores y trabajadoras, soldati ¿A ustedes les gusta el barrio? Sí ¿Qué es lo que más les gusta del barrio? ¿Qué me va a decir? La placita, placita. <ríe> sí. mucho juegos ¿Muchos juegos hay en la placita? Sí. sí. Bien. No el fútbol. fútbol. con nuestros amigos. Jugar con los amigos. ¿Qué lo más me? Jugar fútbol. ¿Juegan al fútbol las chicas? Sí. Bien. Con los varones. Con los varones. Sí. Fútbol mixto. En la sí. poderosa. En la poderosa. Bien. ¿Qué cosas, pera, antes de meternos con lo de la poderosa, qué cosas no les gustan del barrio? Que vayas peleas, tiroteos... O si no, cuando salís a la noche no puedes salir a comprar porque siempre pasa algo. Bien. O cuando los pibes se drogan al frente de nosotros. Bien. Esas son las cosas que pasan en el barrio y que no están buenas. Sí. sí. Bien. Bien. Sí. Y ahí me contaban algo de La Poderosa. Y también me quedó algo que hablamos fuera del aire, que era contar un poco sobre Kevin. ¿Por dónde empezamos? Allá. Yo Contale a quienes no. están escuchando que por ahí... Ahora no se acuerdan, y como este es un programa que tenía que ver con la memoria, está bueno. ¿Quién es Kevin? ¿Quién era Kevin? Era un nene de nueve años que vivía en Zabaleta. Y... Una bala perdida. Eh... Una bala perdida. Bien, Había un... un tiroteo en ese momento. Y la gente llamaba, llamaba, y los policías respondían, pero no iban. No fueron nada. una vez, eh, se quedaron un par de minutos y se fueron de vuelta. Y es como que la bala perdida. el Kevin estaba abajo de la mesa, asustado, y, y pasó por, por una ventana, atravesó y fue a la cabeza. Bien. Kevin tenía nueve años y... Es asesinado por una bala perdida la policía, la gendarmería o las fuerzas de seguridad que tendrían que haber intervenido para evitar eso, porque fueron alertados por los vecinos y las vecinas, no fueron. O fueron y después se fueron no hicieron nada. No hicieron nada. No hicieron nada. Kevin tenía nueve años, era chiquito. Sí. Vi el otro día un libro. con Kevin, ¿puede ser? Sí. sí. Acaba de salir de publicarse. Eh, ¿Alguno lo leyó ya? Sí, yo. Yo, sí. yo sí. sí. Bien. ¿Y qué onda? Es importante, ¿no? Tener un libro que pueda contar la historia. ¿Por qué es importante la historia de Kevin? ¿Ustedes cuántos años tienen? 12 12 De doce a catorce. Bien, más chiquito que ustedes será Kevin. Bien. Y las chicas me decían, lo que no me gusta del barrio es, por ejemplo, que sigue habiendo tiroteos. Sí. Bien. Sin embargo, hay un montón de fuerzas de seguridad. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? no sé no, no pasó nada bien no, por ahora no. por ahora nada no sabemos qué hacen pero lo que lo que nos gustaría quisieran para evitar por ejemplo lo que pasó con kevin y una vez eh, lo del barrio contra la policía se agarraron a los tiros bien bien todas esas cosas hacen que los chicos y las chicas estén en una situación de mucho riesgo y que los derechos de los chicos y las chicas no se estén cumpliendo cuando está la posibilidad de quedar en el medio de un tiroteo no bueno vamos a Contarme qué es la poderosa, porque tiene algún vínculo, ¿o no? ¿Se, se vincula con lo de Kevin o no? Sí. sí. Algo ¿Por así. qué? ¿Algo sí? ¿Algo no? ¿Algo sí? ¿No mm. necesariamente? Él iba la poderosa de Zabaleta. Bien, ¿qué es la poderosa? Una moto. Es un... La moto eh, del Che. Es un eh, espacio eh, cultural. ¿Es un espacio cultural? Sí, hay talleres. Hay fútbol, boxeo, oh, sí. apoyo mm. escolar. sí. Para grandes y para chicos. Bien. ¿Adentro o afuera del barrio? Adentro. ¿Por qué es importante que existan ese tipo de experiencias adentro del barrio? ¿Y como para ayudar al barrio? Para ayudar al barrio, sí. ¿Quiénes van a...? ¿Vos? ¿Ustedes qué hacen? ¿Fútbol? Gaby, Yamila, fútbol, vos, vos, boceo. Nosotros apoyo escolar. Sí. Fútbol. Y, y fútbol. Boxeo. ¿Y vos qué haces? Boxeo, fútbol, todo. Todo, todo lo que hay para hacer, él se engancha. Bien. Bien. Bien, entonces sí se vincula con Kevin y son la organización que tomó eh, la responsabilidad también de construir la memoria y que no nos olvidemos de Kevin, ¿no? Bien, eh, ¿me queda algo más para decir sobre Soldati? ¿Importante? No, no sé. No, no. no idea. No. ¿Qué cosas habría que mejorar? Ya me dijeron El tema de la seguridad ¿Algo más? Aprovechemos que ahora Vieron que los políticos Quieren que los elijamos el domingo ¿Qué les pedimos? ¿Qué deberían hacer por el barrio? Ya que quieren que los votemos Por ahí les pedimos algo Y nos dan bolilla Más seguridad ¿Qué otra cosa habría que hacer En el barrio? Importante ¿Algo? Que podríamos pedirle desde acá Aprovechando que tenemos un micrófono O algo que puedan hacer para la escuela Algo que nos haga falta ¿Qué podría, qué podría hacer? ¿Qué necesitemos para que las cosas mejoren en el barrio? Que arreglen las plazas Que haya más seguridad Bien, ¿qué más? Juegos. Que arreglen las calles también Bien, parece que arreglan en algunos barrios y en otros no sí. ¿Qué, ¿Qué otra cosa puede ser? Porque hay muchas inundaciones Bien, sigue ¿sí? habiendo inundaciones Mucha humedad. humedad Humedad Bien, ¿algo más para mejorar las condiciones del barrio? Ayudar a la gente que está en la calle Bien Podríamos generar trabajo, ¿no? Para que la gente pueda sí, sí. tener una oportunidad. ¿Algo más? Bueno, listo, ya les mandamos la lista. Llevar a los trans a la cárcel. Bien. <risa> para, que no hay, para que no hay más droga. Bien, entonces ahí están los pedidos para los políticos que están ahí todavía esperando que se los vote, que hagan algo de esto, que es lo que los chicos y las chicas dicen que hace falta en el barrio de Soldati. ¿Les parece? Sí, sí. Un saludo a la maestra, ya lo mandamos. ¿Alguien más le mandamos a ver, sí. saludos? ¿Alguien de la escuela? A Pablo, a Pablo. A Pablo la escuela. Director. Al director Pablo de la escuela. Muchísimas gracias entonces a Séptimo Grado eh, por estar acá compartiendo un programa tan importante justo en las vísperas de las elecciones. Decime. Y también miren el marginal. <risa> Otra recomendación. Bueno. Eh, muchas gracias por esta clase de sociales para toda la audiencia de Radio Gráfica desde hora libre en el barrio dando clase de historia en en esta radio de la escuela a la radio muchas gracias a los docentes por compartir esta experiencia con nosotros y los dejo con un poquito de música y nos encontramos el próximo viernes cha los días de vez en cuando escuchas que amor los adictos en los alerones de la mente con las pero a la vez existe un transformador que se consume pero me porque te detente girar tras pide mas y mas y llega un punto en que no cree